a aquellos que están en sintonía recién o primera vez o algunas veces solamente pero un cariño el eh, saludo cariñoso perdón un saludo cariñoso para todos ustedes de parte de la sagrada escritura la biblia sagrada porque ella nos saluda a nosotros nos desea siempre que estemos bien que comencemos bien el día hay muchos salmos que hablan de eso también proverbios y también los apóstoles desearon siempre la bendición de Dios. Aunque muchas veces no eran comprendidos, no eran estimados tampoco, los apedreaban, ¿no cierto lo los, los castigaban, lo apaleaban, los encarcelaban, pero al final la verdad y las buenas costumbres y el respeto siempre tienen que aflorar, tienen que, que surgir y tienen que dar fruto. Por eso en este día deseo que usted tenga la bendición de Dios también, así como yo la deseo ah, yo todo el tiempo deseo que Dios me guíe que me ayude, que me cuide que me proteja, Dios hace todas esas cosas y para usted en este programa Manantial de Fe está dedicado todas estas bendiciones de Dios escúchenlo desde el comienzo al final y todos los días si es posible porque la bendición de Dios le irá a acompañar siempre un salmo. Voy a leer solamente una parte del salmo 37 que es tan, tan es tan lindo tan tan justo lo que dice acá. Bueno, voy a leer solamente del versículo 23 al 31 que dice así Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere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 está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán amén le gustó no es cierto que si sí. ah, a muchos les llama la atención el versículo 25 este versículo es extraordinario vamos vamos a tener una pequeña reflexión a respecto de esto dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan oh qué tremendo es esto así es porque sabe el todopoderoso aquel que hizo los árboles aquel que hizo el agua en este planeta oh a ver si hay agua en otro planeta De, días atrás estaba viendo un reportaje y ese reportaje decía que la NASA y los científicos han auscultado los planetas más cercanos de la Tierra 2500 planetas y ellos dicen que no hay ningún planeta como este el nuestro la Tierra, no existe, no hay igual bueno, a lo mejor el ojo de ellos Está bueno estará malo Pero no obstante Este planeta Tierra es una bendición Cuando cuando salieron los primeros astronautas Fuera de nuestra órbita Ellos dijeron que la Tierra Colgaba en el espacio como una joya Linda, brillante Eso es lo que Dios hace Para nosotros El agua que en otro planeta Si hubiera agua ya habría ¿No es cierto? El H2 Eh, o sea eh, el hacio O2 o sea que es el agua y oxígeno se podría sacar de oxígeno del agua mm, y también se podría beber el agua ya hay entonces vida no obstante no existe la palabra de Dios es tan maravillosa que hizo para nosotros como dije los árboles que hizo el agua que hizo las hierbas del campo que nosotros comemos mucha hierba del campo cuál será la hierba que comimos la lechuga el apio, el perejil esas cosas nosotros comemos hay ah, muchas por, por apenas por nombrar una de esas pero sabe Dios que hizo todo eso si hace que brote todas estas cosas naturales de la naturaleza que dicen mucho pero el padre de la naturaleza como cuida de esas cosas más cuidará de aquellos que piden a Dios que claman a Dios o que bendicen su nombre Que creen en él Oh qué lindo es esto Por eso que no hay justo desamparado Ni sus hijos Su descendencia No hay que mendigar el pan Porque Dios Así como Dios cuida de las aves También cuidará de nosotros qué lindo este versículo El versículo 25 Del Salmo 37 Se lo regalo es un día, un día martes ¿no es cierto? en el cual nosotros tenemos programado ya por mucho tiempo, desde el año pasado que venimos haciendo este programa, de manera que la gente ya nos conoce y eh, conoce más o menos la programación también oh, los días miércoles teníamos convidado nosotros y vamos a continuar luego más con esto porque los concejales y personas de cierta de cierta uh, a, a ver responsabilidad en, en la comuna están ocupadísimos en muchas cosas y entonces nosotros los convidamos para que tenga una acá, tenga la eh, en la radio en este programa tenga también alguna información de lo que hacen estas personas de relevancia en nuestra comuna es el día miércoles, el día viernes nosotros tenemos como final de, de, de la semana tenemos el programa que es evangelístico Pero el día jueves oramos y pedimos y rogamos a Dios por la sanidad, por la libertación, por la cura divina. Sí, que Dios cure sus heridas, que Dios sane su cuerpo y tenga libertación. Eso es lo que hacemos entonces nuestra programación. Los días lunes también damos un saludos para nuestros amigos radio oyentes, no todos, porque... A ver, si digo millares y millares, los abarcos a todos pero algunos nombres solamente de personas que están siempre siempre con nosotros y otros que se agregan diariamente. Bueno, les traje para ustedes un himno precioso que vamos a escuchar este himno lindo, el cual también se lo regalo si quieren lo graba de su de su radio, de su receptor, como quieran que. Ahí está. Y de hoy venimos a la casa de Dios. es que ningún otro lugar sobre la tierra mores en la casa de Dios que mil lejos casa de Dios, en la casa de Dios dice que ahí entonces recibiremos, recibiremos la bendición, es una verdad, porque muchas veces en nuestro hogar, aunque oremos, yo lo digo por, a ver, por, por costumbre propia, porque ya es una costumbre en mí, eh, como costumbre de, de alimentarme o de vestirme, ya para mí es, es, lo, es lo normal de orar. De cantar también en mi hogar de escuchar eh, cd o discos evangélicos y todo ese tipo de cosas que alimentan mi alma y es normal en la casa de dios nosotros muchas veces oramos mejor que en nuestro hogar o muchas veces viceversa en nuestro hogar cuando hay paz cuando hay tranquilidad y está el tiempo oportuno derramamos nuestra alma delante del señor y en la iglesia cuando oramos todos juntos ah nos sentimos acompañados nos sentimos ahí eh, dichosos escuchando la voz de un hermano de otra hermanas niños que oran y claman se dirigen a dios eh, eh, y, y dan gracias a dios por tantas cosas que ha acontecido también en la casa de dios traje para ustedes entonces el mensaje de dios que para mí también mmm, los milagros que Dios hizo. Vamos a ver un o uno de los milagros que hizo el Señor Jesucristo eh, y está registrado en el Evangelio según San Lucas. Lucas no era apóstol, no, era así el acompañante del apóstol Pablo y él se dedicó a eh, se dedicó a, a escribir, a escribir lo que lo que recopiló de los testimonios de personas que vivieron en la época, en el tiempo, y vivieron tan cerca de Jesús, como como Apóstol Pedro y otros más. Entonces aquí registró en el capítulo 6 de un hombre que tenía la mano seca, estaba seca, estaba muerta la mano de él como dice aquí. Y usted sabe, a lo mejor no sepa también. ¿eh? Los judíos ellos tienen un día de descanso y de reposo que es el día sábado. El día sábado para ellos es santo. Es el mandamiento de Moisés y un mandamiento que Dios dio al hombre para que descansar un día de toda su labor, su trabajo, su fatiga, su afán. Sí. Entonces Jesús dice que en un día de reposo, en un día de descanso Él entró en una de las sinagogas, que son las iglesias de los judíos Entró en una sinagoga y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha Y le acechaban los escribas Los escribas son una secta o una, una parte de los judíos que se dedicaba a transcribir los escritos santos y que ellos también enseñaban y por lo tanto también ellos podían no es cierto ver si estaba correcto o no estaba correcto lo que se aplicaba de las sagradas escrituras y dice que le acechaban los escribas y los fariseos una secta del, dentro de, del pueblo judío una secta los, far, los, los fariseos que eran muy muy eh, allegados a la ley a la ley de Moisés y a la, a la ley de las costumbres del pueblo judío Bueno, a ver, le voy a leer de nuevo Aconteció también en otro día de reposo Que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha Y le acechaban los escribas y los fariseos Para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de que acusarle que le parece mas el Jesús conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en, me en pie entonces Jesús le dijo os preguntaré una cosa es lícito en días de reposo hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre Extiende tu mano Y él lo hizo así Y su mano fue restaurada Y ellos, o sea los fariseos Si sí, bien digo los fariseos y si los escribas Y ellos se llenaron de furor Y hablaban entre sí que podrían hacer contra jesús esto es lo que relata eh, aquí san lucas o lucas en el capítulo 6 que he leído del versículo 6 al 11 mire cuando la persona tiene envidia de otra aunque esté bien lo que otra persona haga siempre irá en contra será un acérrimo contrario será una persona que no tendrá escrúpulos para poder criticarlo y si es posible humillarlo, rebajarlo o destruirlo esto es lo que hicieron con Jesús muchas veces la persona dice ay que Jesús era Jesús pues era Dios no él también tuvo Mucha oposición y tal oposición Que falsamente lo acusaron Y le dieron un veredicto falso Condenándolo a la muerte injustamente Ajá. Bueno, aquí nosotros vemos entonces como, él, como Jesús entró allí a esta sinagoga Y estaba enseñando Pero vio un hombre que tenía la mano seca Su mano derecha y como Jesús andaba haciendo el bien en la tierra, yo este hombre que, eh, bueno, es dificultoso, sí, muy dificultoso de poder solo hacer las cosas con una mano, cuando usted tiene una mano enyesado, un brazo enyesado, yesado ve usted como es dificultoso, mi padre solo tenía una mano, solo tenía la mano izquierda, Su mano derecha la per, eh, eh, eh, la perdió o más bien dicho fue un accidente que tuvo en una de las primeras máquinas trilladoras de trigo que, que hubo aquí en Chile, ahí ya, en los Andes. Ahí el papá de mi papá, mi abuelo tenía un gran extensión de terreno y él compró una de las primeras esas máquinas que tenía que ponerse la gavilla dentro entonces la agarraba la máquina y a la gavilla entonces la trituraba y dejaba el, el trigo en un lado y la paja para otro lado y mi padre al poner la mano la polea le tomó la mano y se la cortó él tenía 18 años de edad y yo, usted yo veía a mi papá con una sola manito por ejemplo para lavarse su mano como lo haría Ah, lavarse la cara podía Podía peinarse y afeitarse también Pero y para lavarse la otra mano Muy dificultoso Se la restregaba en contra del lavatorio Mi madre siempre tenía una toallita Húmeda, entonces él ahí se restregaba la mano Se dejaba limpiacito Mi padre era muy aseoso y, y eh, con, con su cuerpo Bueno, dio Jesús a este hombre Que tenía la mano seca pero sabiendo de la costumbre de los judíos <risa> la costumbre de ellos que era una ley y una ley no era tan mala pero pero sí al extremo que la llevaron los judíos que no podían hacer nada hasta el día de hoy los judíos judíos los que son observantes y los que son practicantes porque hay observantes solamente que observan y otros son practicantes practican la religión no obstante todos estaban viendo ahí para acecharle especialmente a aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos de la ley, etcétera. Y ahí estaban entonces, entonces Jesús le dijo al hombre que se pusiera en medio y le hizo esta pregunta a aquellos fariseos y aquellos escribas que estaban allí. Les dijo: os haré o los, os preguntaré una cosa ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla Ajá. no podían responderle porque podrían ir en contra de, su, de sus mismas leyes de, de sus mismos principios que yo tenía pero Dios que sabe el corazón humano que conoce las dificultades nuestras Por eso que Dios se hizo carne Para sentir Entre comillas, en carne propia Las vicisitudes Los, los dolores Las las angustias que tiene Un ser humano Si Jesús, hasta Jesús lloró ¿Sabía que Jesús lloró? Claro Jesús lloró cuando fue allí Al sepulcro de su amigo Que hacía cuatro días que estaba muerto Jesús vio a la gente como estaba ahí. Muchos decían, y este que sanó a los enfermos, los leprosos, no podía hacer que, que no muriera Lázaro. Ah, pero Jesús es Dios humanado, Dios encarnado. Ah, Él le dijo, Lázaro, ven fuera. Y se acabó todo el proceso de muerte, de putrefacción de aquel cuerpo que ya hedía, que ya estaba de hondito. Sí, sí. No obstante, amigos, estimados amigos oyentes ¿Cuántas veces encontramos gente que gratuitamente va en contra de lo bien, de lo bueno? ¿Ah? Va en contra de aquellos que, que están siguiendo un camino, una vida mejor En cuanto a conducta, en cuanto a las buenas costumbres En cuanto a a poder surgir en la vida ahora se cree pues ahora tiene una bicicleta nueva mire cómo se cree ¿eh? mire los cabros chicos todos con zapatillas nuevas ¿eh? de dónde sacará la plata qué te parece oiga hay tanta gente que está en contra en vez de alegrarse de que su prójimo le vaya bien va en contra mire yo viví muchos años en Brasil y cerca de mi casa había una favela en la Vila Prudente, San Paulo, una favela, favelas son las poblaciones cañampas, y esa favela, había lógicamente gente muy pobre, pero ¿sabe qué? Había gente casi al lado que tenía una casa grande, muchas casas grandes, lindas, bonitas, bueno, y a mí me gustó mucho Brasil por eso, salía el hombre, el dueño de la casa, bonita, linda, Veía uno de esos niñitos, los llamaba, le compraba, le compraba ahí un kibe, una esfija, que son así como pa, como empanaditas. ¿ah? Y les daba una, una bebida y el hombre venía, eh, muchas gracias por dar esto para mis hijos. ¿Quieres tomar un café conmigo? Le convidaba a tomar un cafecito de esas tazas bien chiquititas que hay. En Brasil se toma cada hora, cualquier hora del día. Entonces los dos juntos conversaban re bien Oiga, pero aquí en Chile, mi país Le falta eso Le falta la amistad, la cordialidad Hoy día Brasil está llegado también a eso De que una diferencia tremenda entre uno y otro Yo me admiraba cuando veía Un matrimonio entre un negro y una blanca O una blanca y un negro O viceversa Sí, bueno, las razas no es cierto muchas veces no se dan bien pero aquí Jesús vino a hacer el bien y le criticaban también a nosotros los evangélicos cuando muchas veces nos piden dinero oiga no da para un copete decimos no si es para copete no te doy por lo menos yo le digo si es un sándwich te lo compro o te doy un sándwich cuántas veces me dicen no pues, no pues si es que yo quiero para copet copete Mire, ¿sabe que uno le está haciendo el mal y yo le digo, no, para eso no te doy claro, ah, no, si se nota que es canuto y dicen un montón de, de obscenidades pero no importa siempre habrá aquellos retrógrados que están deseando, no el bien sino el mal para la persona a Jesús se lo hicieron y Jesús lo llamó a este hombre y mirándolos a todos Con, me imagino la mirada del Señor Jesucristo, esa mirada penetrante que penetra hasta el corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y ese hombre lo hizo así y su mano fue restaurada. ¿Y sabe lo que aconteció? Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? ¿Qué le parece? Oiga, mejoremos nuestra manera de vivir, mejoremos nuestras actitudes... Que dios te bendiga por su palabra en esta mañana juiciorá de verdad y ahora en este momento de la oración Alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios Amado y buen Padre Celestial Señor Jesús yo dirijo mi oración Señor con todo mi fervor, con toda mi fe Y mi confianza que usted responderá Porque su palabra nos decía ayer El que pide recibe Y el que busca halla sí Señor Le pido por los dolientes y enfermos, aquellos que están con su fe deseando en esta mañana, que usted les toque con su mano poderosa e invisible y sean sanados. Tóquenle en mi Jesús. Dele, Señor, la sanidad, la cura divina. Sí, Señor, para que ellos sean libertados, así como este hombre de la mano seca. Para usted no hay nada imposible, Dios mío. Sí, Señor pido Señor entonces la bendición la sanidad la cura divina el poder de su santo espíritu sobre aquellos Señor que mejoren su conducta y su vida también, que vayan Señor a buscar de usted en los templos donde se adora su nombre se lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador amén y amén Señor Jesús Entonces amigos de Radio oyentes Les aviso a todos nuestros amigos Los que van a ir a la iglesia Hoy sería culto Culto normal día martes Pero lo vamos a postergar para mañana Día miércoles Así entonces el día viernes Que es feriado Día primero de mayo Entonces el día eh, Viernes vamos a tener culto A las 6 de la tarde comienza Y el domingo a las 6 de la tarde también Lógicamente la Semana Dorca Tiene su culto, su reunión El día sábado a las 3 de la tarde Entonces hasta el miércoles Es el culto, pero mañana Nuevamente este programa Manantial de Fe Hasta mañana el reverendo Moisés Alvear Se despide deseándole La bendición de Dios en su vida En su hogar y en su entorno Amén Conmigo a la casa